Esto es Interés Deportivo Bienvenidos a un nuevo avance de la información que se mueve en cada cancha de portuguesa Y que por supuesto es de Interés Deportivo Les habla Emir Lara es momento de conocer sobre el softball en la ciudad de Turén. Y es que para el sábado 20 de julio en el Estadio Francisco Mañiño Alvarado se realizarán tres encuentros. Comenzando a la 1 de la tarde en la categoría doble C, donde el ají se las verá ante Camposano. A las 3 de la tarde serán ciclo básico contra la Laguna en el Interbarrios. Y también en esta categoría Interbarrio lo harán a las 5 de la tarde Las Marías versus Andrés Eloy. El apuntamiento de la información la hace el profesor josé gregorio rosales presidente de la liga de softbol francisco mañino alvarado de Turén. interés deportivo síguenos en el instagram interés deportivo interés deportivo